Tenía en mi corazón el poder dar una continuidad a una serie que detuvimos en el capítulo 13. Ya para ese día yo pensaba que iba a poder por lo menos sacar un poco de la tinta, pero se quedó bastante tinta en el tintero y hay cosas que considero necesarias presentarlas a la consideración de los hermanos no quiero que ningún hermano se trague las cosas crudas yo sé que algunas cosas son difíciles pero quiero presentárselas a su consideración usted ore a Dios busque al Señor estudie en la Escritura aquí traje esta concordancia exhaustiva para poder tener a mano algunos de los versículos claves traje en este caso el texto hebreo interlinear de los libros proféticos vamos a ver algunos pasajes especialmente en Isaías y en Miqueas hay otros que los estuve buscando en Jeremías pero Parece que tomé mal las notas y resultó que un capítulo que aquí termina como en 10 versos, yo estaba buscando el verso 37, <risa> entonces yo sé que está en Jeremías, pero no, no me aparece, entonces seguro que tomé mal las notas, inclusive hablando de notas. Mejor para confiarme no tanto en mi memoria que ya está en una situación de sejuela. Sejuela, juventud. Entonces, ahora sí me toca tomar nota y aún las tomo mal, así que... Bueno, gracias a Dios. Son unos temas que continúa en aquel del capítulo 13 de la serie de los nefilín que estuvimos haciendo y que terminó con aquel capítulo relativo a Azazel que aparece citado en la Biblia en el capítulo 16 de Levítico y solamente aparece allí si no fuera por otras cosas no sabríamos quién es Azazel pero bueno ya lo sabemos hoy voy a tener que decir algunas cosas que como les dije no voy a poder mostrarlas acá que hubiera sido lo ideal pero bueno tenemos este también acá este tablero de nuestra mente <ríe> y también podemos tomar nota y si no todos alcanzan a ver lo que quiero mostrarle aquí por lo menos algunos podrán ser testigos delante de los demás y después lo podrán confirmar cada uno ojalá cada uno lo pueda ver con sus propios ojos voy a mencionarles algo La versión del Antiguo Testamento que usaron de manera más abundante el Señor Jesús y los apóstoles al escribirse en griego el Nuevo Testamento fue la versión llamada Septuaginta. La Septuaginta... Se le llama también, es una manera de referirse a la llamada también versión de los 70. A veces cuando tú estás leyendo en algún libro donde se le menciona, se coloca una L y dos X, que son el número 70 en el lenguaje de los números romanos. La L equivale al 50 y la X equivale al 10. Por lo tanto, LXX -X quiere decir 50, eh, 70, perdón, la L 50 y las 2X después de la L. Si pones una X antes de la L ya es 40, pero poniendo la X después de la L es 60 y con otra 70. La historia de la versión septuaginta fue escrita... En una carta personas que vivían la época, que conoció las cosas y supo de ellas, un hombre llamado Aristeas, de la época de Ptolomeo Filadelfo, Ptolomeo II, de la dinastía de los Ptolomeos. Ustedes recuerdan, y eso pues, si lo quieren ver en la Biblia podemos mirarlo allí, de dónde viene ese asunto. ...para tener una visión histórica... ...y que nos ayude... ...a valorar un poco más... ...las cosas... ...entonces en el libro de Daniel... ...en el capítulo 8, ...encontramos... ...ubicamos históricamente a este personaje... ...llamado Ptolomeo... ...Filadelfo II... ...Ptolomeo II amador de su hermano, eso es lo que quiere decir Filadelfo. Y en el capítulo 8 de la profecía de Daniel, podemos ir a un versículo que dice aquí, verso 8 también, capítulo y versículo 8 y el macho cabrío que ustedes en el versículo 21 pueden ver que se refiere al rey de Grecia primero el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande es el rey primero amén entre su, el cuerno grande entre sus ojos es el rey primero o sea el primer Rey de Grecia que aparece como un macho cabrío ¿verdad? Un, con, con un cuerno grande, ese cuerno es el rey primero ese fue el que peleó con el otro entonces eh, ahí ustedes ven que hay desde el principio una guerra dice primero habla de un carnero que tenía dice voy a leer lo del carnero desde el verso 3 alcé los ojos y miré y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos en el verso 20 dice en cuanto al carnero que diste, que tenía dos cuernos estos son los reyes de Media y de Persia o sea el carnero se refiere al imperio persa y esos dos reyes, esos dos cuernos eran eh, lo, la sucesión de los reyes persas un cuerno, la sucesión de los reyes me, de Media o Media y Persia eran los dos cuernos del carnero y el cuernero era el imperio medo persa pero entonces seguimos leyendo lo que dice allí dice y aunque los cuernos eran altos uno era más alto que el otro y el más alto creció después al principio fueron los medos. darío el medo fue el que venció a al imperio babilónico y después vino Ciro el persa y después el hijo de Ciro llamado Candices y después un mago que se robó el reino disfrazado es Bardilla pero luego fue descubierto por Darío el, el persa distinto de Darío el Medo y bueno ahí continúa esa serie de este carnero ...de la asociación de los Medos y los Persas... ...imperio Medo-Persa... ...pero entonces dice así... ...y aunque los cuernos eran altos... ...uno era más alto que el otro... ...o sea, eran en la alianza... ...más fuerte los Persas que los Medos... ...y... ...el más alto, o sea, los Persas creció después... Primero fueron los medos, Dios dijo, profetizó por Jeremías que iba a usar a los medos, pero ellos después se aliaron ¿no? y, y crecieron entre ellos y fueron aliados. Pero los más fuertes fueron los persas. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente. Note que estos media y persia quedaban al oriente. O sea, al sol naciente. En cambio Grecia quedaba en el occidente, o sea en el poniente, al norte y al sur, o sea hería al poniente, al norte y al sur, el carnero, y que ninguna bestia podía parar delante de él. Esa es la historia de los, del imperio Medo-Persa y esas guerras ...por haber sido los Medos... ...digamos los iniciadores... ...se llamaron las guerras médicas... ...¿no?... ...de los Medos primero contra Babilonia... ...y luego... ...contra Grecia... ...contra Babilonia vencieron... ...en esas guerras médicas los Medo-Persas... ...pero contra Grecia perdieron... ...¿no?... ...los griegos al final le ganaron... ...a los Persas... ...entonces dice ahí...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 esas son cosas que suceden delante de Dios de las que Dios habla y que tenemos que ponerle atención también nosotros porque también habla de nuestra época y no solo de aquella inclusive cosas de hoy ya fueron introducidas desde esa época entonces dice acá mientras yo consideraba esto sea el carnero con dos cuernos de Medo Persia ...he aquí un macho cabrío... ...macho de las cabras... ...hoy veremos un poco algo de eso... ...venía del lado del poniente... ...o sea del occidente... ...si ustedes lo ven en el 21... ...el macho cabrío es el rey de Grecia... ...y el cuerno grande entre sus ojos es el rey primero... ...o sea, Alejandro Magno de los griegos... ...y dice así... ...mientras yo consideraba eso aquí un macho cabrío... ...el imperio griego en Alejandro Magno... ...venía del lado del occidente, del poniente... ...sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra... ...eran muy veloces los movimientos de Alejandro... ...con su gente y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos o sea el rey primero Alejandro Magno y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos estas son las guerras médicas y el triunfo de Grecia sobre los medopersos y el carnero miedo Persia, o Persia no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder, si alguno quiere ver una película, hay una película sobre Alejandro Magno, que vimos con Veita y Mechitas, donde se reproduce esta historia hay que verla con pinzas, pero verla nos pueda ayudar pero usando pinzas también y entonces dice el 8 8 8 y el macho cabrío se engrandeció sobremanera dice es como extendió desde de la India de, de Grecia hasta la India su poder y dice así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 Y ellos llegaron a ser cuatro generales, que después cada uno estableció una dinastía. Entre esos cuatro generales, como el imperio de Alejandro se dividió una parte, fue la parte de la propia Siria, de donde salieron los Seleucidas, porque el primero de esos amigos era... Seleuco primero Nicanor y de ahí hubo un Seleuco segundo y un tercero y también los Antiocos fueron sucesores de los Seleucos entonces los Seleucos y los Antiocos forman la dinastía Seleucida uno de los cuatro cuernos que surgió cuando el cuerno grande Alejandro Magno fue quebrado entonces salieron Seleuco y los Seleucidas Ptolomeo I Lago, de ahí salieron los Ptolomeos o la dinastía Ptolemaica y por eso es que hay ciudades que se llaman así Ptolemaida en recuerdo de, de, de los Ptolomeos después hubo otro que fue eh, el, eh, los Seleucos fueron de Siria, los Ptolomeos fueron de Egipto y Lisandro y Casandro fueron otros, Lisímaco y Casandro fueron otros, que fue también de la Tracia y de Macedonia. Entonces ellos se dividieron en esas regiones. A veces, cuando tú oyes los cuatro, no siempre mencionan a los cuatro primeros, porque de alguno de esos primeros, surgió otro más fuerte que él, que representa el mismo cuerno entonces por eso a veces hablan de antígono Y así hablan de otros nombres, pero son cuatro los cuernos, pero no cuatro personas. A veces un cuerno es una persona, como el cuerno grande era Alejandro Magno, pero a veces cuatro cuernos pequeños eran cada cuerno pequeño, toda una dinastía. O sea, había varias personas que ocupaban el mismo cargo de ese diáduco. ¿Ve? Fueron cuatro generales... ...pero tuvieron dinastías... ...entonces por eso cuando vemos los cuernos... ...tenemos que ver... ...si se refiere a uno solo... ...o a una dinastía... ...o sea una serie de personas... ...que ocupan el mismo puesto... ...entonces aquí... ...es donde aparece eso... ...dice en su lugar... ...de aquel grande... ...salieron otros cuatro cuernos notables... ...hacia los cuatro vientos del cielo... Después de eso, y dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, ya no era un cuerpo grande, pero creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, parte del ejército y de las estrellas hecho por tierra y las pesoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue contado el con quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra o sea, este es el cuernito de los Seleucidas de donde vino Antíoco Epifanes, que fue una tipología del anticristo aquello que ha de ser fue ya, primero Dios permite que haya una tipología para enseñarnos cómo hacer el futuro y ese tiene que ver con Antíoco Epifanes como un tipo del anticristo. De eso tú puedes leer en varios libros y también en los Macabeos. Tanto en el libro primero como en el segundo de los Macabeos está la historia desde Alejandro Magno hasta Antíoco Epifanes. O sea, cómo fue desarrollándose al final. Después ya se cumple definitivamente en nuestro días. ya se está preparando todo para el anticristo pero que ya fue tipificado lo que ha de ser fue ya y Dios restaura lo que pasó entonces eso tiene que ver también con nosotros para nuestros tiempos ya todo eso se ha estudiado con más detalles en varios mensajes los hermanos que quieran estudiar lo que no lo hayan estudiado con detalle, hay un libro que también lo pueden conseguir gratis que se llama señales de los tiempos donde se estudian estas cosas y quien lo quiera tener no es sino pedirlo si no lo tiene y lo pide también gratis entonces aquí vemos que de esos cuatro diálogos hubo una dinastía que fue la de los Ptolomeos el primero fue Ptolomeo Lago Después fue Ptolomeo II Filadelfo, o sea que amó a su hermano, y hay Filometer que amó a su madre, Filopater, que amó a su padre, y en fin hay una serie de hasta eh, Ptolomeo Fisgoni, bueno, muchos Ptolomeos, eso era un solo cuerno. Ese, en esa época, el segundo Ptolomeo, que fue Ptolomeo Filadelfo, fue un hombre. Bibliófilo, o sea que, que le gustaban los libros y fue el que tuvo la idea de crear la famosa biblioteca de Alejandría Alejandría fue una ciudad que quedó en, en, en, en el Egipto a la salida del río Nilo en el delta del río Nilo y entonces ahí fue donde quedó la dinastía de los Ptolomeos en Egipto y entonces ellos como eran amigos y descendientes en el sentido político por lo menos de Alejandro Magno eh, fundaron la ciudad en honor de Alejandro después otro fundó otra ciudad en honor de Ptolomeo allá Tolemaida. pero aquí Alejandría fue en honor de Alejandro Magno y allí entonces Ptolomeo quiso tener una biblioteca que fuera la que tuviera todos los libros de la tierra los libros más importantes y entonces él encargó a un funcionario que era un gran erudito llamado Demetrio de Falerón para que él se encargara de esa biblioteca entonces Demetrio le dijo a Ptolomeo que si él quería tener los mejores libros de la tierra, el principal libro que debería tener era la Biblia, que en el Antiguo Testamento, todavía sólo estaba el Antiguo Testamento, o sea, la Tanakh, la Torá, los Nevín y los Ketuvín, o sea... La ley, los profetas primeros y postreros y los tuvimos los agiógrafos. Que es la manera como estaba hecho el Antiguo Testamento y de esa manera Jesús lo menciona. Y esa es la manera como Jesús lo menciona. Entonces ellos decidieron mandar una embajada a Jerusalén para hablar con los sumos sacerdotes para que les permitiera tener esos libros en la biblioteca. Entonces de ahí surgió una delegación de 70 eruditos, por eso la versión de los 70, y es llamada la Septuaginta. O sea que es una traducción del Antiguo Testamento para el griego, y puesto que ya los judíos habían muchos que se habían bajado hacia hacia Grecia, el Imperio Griego y la parte de, de, de Egipto, un lugar llamado Elefantina, donde ellos querían leer la Biblia en griego porque yo no la podían leer en hebreo. Entonces, toda esta historia la cuenta un hombre que estuvo en esa época llamado Aristeas y él tenía un hermano llamado Filócrates Y entonces Aristeas le escribió una carta a Filócrates contándole toda la historia de cómo se había llegado a tener la versión de los setenta, la septuaginta luego esa carta la utilizó como fuente Josefo entonces por eso aparece también en las historias que escribe Josefo y de Josefo pasó también a Eusebio y ha continuado hasta hoy ese documento completo está en la biblioteca a disposición de los hermanos que yo hice un resumen total pero los que lo quieran conocer algún día nos podemos poner de acuerdo y leerlo juntos los que lo quieran conocer entonces de allí surgió la versión septuaginta conté la historia porque la Biblia del Hebreo se ha traducido a muchos idiomas pero fíjense usted, ustedes de que el Señor habla de una obra de Él que ya hemos estudiado como dice en Abacuc Señora viva tu obra en medio de los tiempos Y estamos viendo cómo en Habacuc, en el capítulo 1, verso 5, el Señor habla de esa obra a la que Pablo, en Antioquía de Pisidia, cuando da su homilía al llegar, no a Antioquía de Siria, sino de, de Pisidia, él entonces cita ese pasaje de Habacuc para enseñarnos cuál es esa obra de Dios que pasa por todos los tiempos. Dios quiso que pasara por el periodo de Babilonia un tiempo, después asignó que pasara por el periodo de Persia y la obra de Dios iba avanzando es la obra a favor de la salvación universal que se iba desarrollando y registrando toda la preparación de Dios y el avance en la Biblia y después Dios quiso que después del imperio Medo-Persia le tocara el turno al imperio griego y cuando tú conoces la historia si tú lees a Herodoto Herodoto fue un historiador el primer llamado padre de la historia de Grecia que escribió nueve libros de la historia así se llama los nueve libros de la historia y le puso el nombre de una ninfa y hoy vamos a mencionar no solo ninfas a cada uno de los libros Y ahí cuando tú lees cómo era el imperio babilónico y cómo pasó a Persia y cómo pasó a Grecia, leyendo Heródoto te das cuenta de la mano de Dios gobernando la historia. Imagínese, allí mismo en, en Daniel, Dios demuestra a Daniel y le dice, mira Daniel, todavía van a haber más reyes en Persia van a haber todavía tres o sea, estaba, había pasado ya Darío el Medo ahora estaba Ciro el Persa y después de Ciro el Persa entonces iban a pasar otros porque le está hablando en el tiempo de Ciro cuando tú ves la perícopa de esa profecía entonces en el capítulo 10, 11 y 12 es la última perícopa o unidad de tradición del libro de Daniel ahí aparecen en esos tres capítulos el traspaso de, de uno al otro entonces ahí aparece que Dios le dice en esa última pericopa en esos tres capítulos todavía va a haber tres reyes en Persia, por eso cuando habla el rey de Persia claro, se refería ...no solo a la primera persona que reinó en Persia... ...sino a todos los que ocuparon el mismo puesto... Ese ...pero cuando tú ves la profecía en el 7... ...dice que eran cuatro reyes... ...Babilonia, Persia, Grecia y Roma... ...y después le saldrían los diez cuernos... ...y entre esos el, el cuernito del anticristo... ...pero te das cuenta que ese segundo... ...que era Persia... ...no era una persona sola... Ve, aún le dice Gabriel habrá tres reyes en Persia pero no solo que habría tres más, no tres es una parte habrá tres reyes en Persia después de Ciro que escandice su hijo el mago Esmerlid Bardilla y Darío Istaspes. esos eran tres reyes en Grecia pero el cuarto habla del cuarto rey de Grecia después de de sin contar a Darío el Medo habla del cuarto o sea de Jerjes y ahí dice que entonces el rey de Grecia se levantaría contra Jerjes eso está ahí claramente en la última perícopa entonces ahí fue cuando hubo la guerra entre Alejandro Magno con los persas y los persas Eran un oso entero. Eran ejércitos hasta de dos millones. Y pasaba una ciudad y se comían todo lo que podían y llevaban más, más muchachos a la guerra y seguían así. Y llegaron hasta lo que se llama el Bósforo. Allí cuando ustedes ven el mapa donde está el Mar Negro que de, desciende al, al Mar Egeo Ahí está donde hoy está Estambul. Entonces ese era el estrecho del Bósforo, de los Dardanelos, que va del mar Negro saliendo hacia el sur. Entonces ellos pusieron barcazas inmensas así, no pasando al otro lado sino atravesadas una detrás de la otra una detrás de la otra y pusieron una plataforma grandísima en todos esos barcos para pasar al Peloponeso y ya a Grecia los persas y para que usted vea que el que gobierne Dios se subieron todo ese montón en esas barcas poco a poco pasando al otro lado y justo en ese momento no fue Alejandro Magno fue un viento terrible que mandó Dios un viento y le desbarató todas las barcas toda su formación se cayeron al mar porque Dios había dicho que le tocaba el turno a Grecia ¿por qué le tocaba el turno a Grecia? porque el Nuevo Testamento iba a ser en griego Dios decidió que el antiguo se escribiera en hebreo pero Dios sabía que la cultura que había avanzado más filosóficamente y que él iba a usar para llevar el evangelio para hablar del verbo porque donde se cocinó el concepto de verbo fue en el imperio griego un filósofo griego llamado Heráclito de Éfeso fue el primero que habló del logo del verbo Y luego entonces, de ahí pasó a, a, a Platón y a Aristóteles, a Sócrates, a los, a los estoicos. Y de ahí se fue preparando eso para que lo entendiera Juan. Y para que Juan pudiera hablar de Cristo correctamente. Mire cómo Dios dirige la historia mundial. Y estamos a punto de una guerra aquí en Colombia... Pero Dios sabe lo que hace. Todo lo hace en función de su Hijo. Él gobierna los tiempos, quita reyes, pone reyes, cambia las situaciones, pero con el objetivo de honrar a su Hijo. Hijo, siéntate a mi 10 y yo voy a poner bajo tus pies, bajo la planta de tus pies, todos los reinos de la tierra y a todos tus enemigos. El hecho fue eso, que Dios iba a hablarnos de su hijo primeramente a través del griego entonces terminó el periodo de tercia se les desbarató todo y Alejandro con su ejército se metieron adentro de un desfiladero y se escondieron entonces cuando algunos lograron bueno salir y pasar al otro lado ya no era tanto como antes ya habían tenido tiempo de resguardarse en el desfiladero ahí ya no podían ir como tropa tenían que pasar uno por uno por el desfiladero y cada uno que iba pasando lo iban matando pasado el segundo los mataban pasaba el tercero los mataron y así uno por uno fueron deshaciendo el ejército persa y allí ganaron la batalla los griegos y ahí empezó Dios a engrandecer a Alejandro llevarlo hasta la India ya y empezó el, el, el, la lengua del griego y empezó ciertos principios eh, un poco diferentes Dios preparando ese cairós para el Nuevo Testamento. Ahí fue que vinieron las sinagogas, ahí fue que vino la versión griega, porque cuando el Nuevo Testamento se escribió, aunque era en la época de los romanos, se escribió en griego y se tradujo en ese periodo, y en ese periodo fue que surgió algunos contactos entre la cultura oriental y la occidental, y entre la cultura del gueto judaico, más cerrado, a la cultura griega más abierta y universal, y ahí fue donde Dios levantó algunas personas como... Demetrio de Falerón, ese erudito, como Fenio, como este otro que, es, que escribió también eh, unos libros que es muy famoso, pero ya mi mente se me se el día, varios de ellos, y ellos empezaron a Buscar un punto de contacto entre las dos culturas y el punto fue como ustedes lo pueden leer en Proverbios 8 hubo un sumo sacerdote judío o sea, israelita de la línea de pero se le dice generalmente judío de la línea Levi que se llamó Aristóbulo y Aristóbulo en ese periodo de Grecia ellos empezaron a estudiar el griego y ver cómo podían pasarle y dialogar y encontraron que el concepto de sabiduría que está en la biblia era similar al concepto de logos que se había desarrollado cocinado entre los griegos y otros conceptos empezaron a entenderse aristóbulo un sacerdote de israel Y de ahí después, este que le digo, Feinio, y otro, y otro más que en ese momento se me fue, que son dos personas, Filón, Filón, ya me acordé, solo que hay un Filón de Alejandría, que es el que dialogó con ellos, ese ya era de la época de los apóstoles, y entonces ahí... Dios empezó a crear los contactos para que las dos culturas se pudieran entender. Hoy en nuestros días, el hermano Don Richardson, un misionero que Dios lo ha usado en muchas partes y tribus y cosas, escribió un libro que también lo pueden leer, o sea que está a disposición de los hermanos que quieran sacarle fotocopia el libro, se llama El Factor Melquisedec donde él muestra que en cada cultura Dios se reservó un punto de contacto para poder predicar la palabra de Dios empezando por algún punto de contacto cultural pueden haber muchos paradigmas diferentes pero como tenemos una raíz común siempre se puede encontrar un punto en la cultura donde se pueda comenzar el diálogo para poder evangelizar por eso tenemos siempre que estar pendientes de cuáles son los puntos de contacto fíjate que hay personas hoy en día que leyendo el Corán siendo musulmanes devotos se han convertido a Cristo porque en el Islam hay algunos puntos de contacto está el Hijo de María que hacía milagros y por ahí empieza el Señor el contacto con estas personas hasta que llegan a salvarse. Entonces todo eso fue lo que hizo Dios en ese otro eón, o en ese otro Kairos. Después de Babilonia y de Medo-Persia, Grecia. Ese fue el trabajo de Dios. También se pasó del templo, se pasó a las sinagogas, se empezó a leer unos con otros, se empezaron a entender hubo escritores eh, que eran griegos que llegaron a saber de Moisés como Manetón principalmente y Queremon y otros Y así empezaron a conocerse en ese periodo y cuando llegó el Señor Jesús en el cumplimiento del tiempo, cuando Dios ya había preparado el terreno en los distintos paradigmas de las distintas culturas, entonces fue llegando el Evangelio a los griegos y como llegó la sinagoga porque los judíos fueron expulsados y repatriados, toda esa expulsión de ellos toda esa dispersión y diáspora sirvió para que hubiera sinagogas en todas partes y allá empezaban las personas a oír del único Dios, del Dios de Israel y después llegaron los apóstoles a, a visitar en esas sinagogas y también en Elefantina, que era en Alejandría, se formó un grupo grande de griegos por causa de las dispersiones de ellos que eran manejadas por Dios para preparar el aterrizaje del Evangelio. Entonces Dios preparó la Septuaginta para que todo ese imperio que se había hecho Alejandro y luego que le siguieron los romanos que siguieron la cultura griega y por eso se llama civilización greco-romana los romanos le cambiaron solo el nombre pasaron al latín los nombres griegos pero ellos fueron los que establecieron las carreteras los caminos y todo y gobernaban completamente todo y Pablo era un ciudadano romano que podía viajar por todas partes o sea, lo que pasó en la historia fue un arreglo de Dios. Entonces uno debe ver la mano de Dios detrás de la Septuaginta. Fíjate que la Septuaginta se, tras, se tradujo del texto pre anterior dos siglos y casi tres a Cristo. Y ese es el que usan los apóstoles, casi el 90% de sus citas de la Biblia en griego son de la Septuaginta. Ustedes pueden notarlo cuando ustedes leen, por ejemplo, la versión castellana traída del masorético. Masorético viene de Masora. Masora es la tradición textual. Entonces, entre los siglos VI al X después de Cristo, fue que se escribió el texto masorético por algunas familias de Tiberíades, la familia de Nasher, la familia de Neftalí, ellos fueron los que fueron escribiendo, y el, el manuscrito completo del griego que se tiene, porque el otro son porciones, fragmentos, es el manuscrito que se llama, que es el que aparece aquí, es la, la versión que, que, que está aquí del griego, o sea, de, de, perdón, este es el hebreo, pero el más es el es el, el hebreo, que después se tradujo a otros idiomas, pero la septuaginta se tradujo del pre-masorético. O sea, el texto que había antes que los judíos, ya de los siglos VI al X, hicieran el texto masorético, porque ellos lo tenían oralmente, pero como ya surgió la iglesia cristiana y era como rival de ellos porque ellos no aceptaron al Mesías entonces ellos decidieron hacer su propio texto en hebreo pero con espíritu de rivalidad contra el cristianismo entonces algunas frases claras proféticas que tienen que ver con Cristo ellos tratan de decirlo de una manera que, que no sea tan evidente el cumplimiento de Cristo en la profecía entonces mire cómo Dios sabía eso y preparó el texto pre-masorético que fue el que luego se pasó al masorético pero antes que se escribiera el texto masorético de donde se basan hoy los judíos ya estaba el pre-masorético, que fue el que tradujeron los 70. Y era la versión de la Septuaginta, dos y casi tres siglos antes de Cristo. El texto de la Septuaginta es muy semejante al de Qumran, que fueron los rollos que se tenían antes, que estaban en las cuevas del Qumran, ...que fueron ahora sacados... ...y ahora sí se conoce... ...y ahora se puede ver el valor que tiene la Septuaginta. Pero tengo que decirles también algo respecto a la Septuaginta. Ya por el siglo IV... ...o sea... ...el año 315 en adelante... ...hubo un hermano en Cristo que fue anciano y, y, y, o presbítero y obispo de la iglesia en Jerusalén, que se llamó Cirilo de Jerusalén. Hay varios Cirilos, hay Cirilo de Antioquía, Cirilo de Alejandría, pero este es Cirilo de Jerusalén. Es bueno que sepan esto. Cirilo de Jerusalén, es de todos los hermanos que hubo en el siglo IV el más sobresaliente que hubo en Jerusalén de la iglesia en Jerusalén el presbítero más avanzado que escribió un montón de cosas que era encargado de la enseñanza a la iglesia en Jerusalén entonces él escribió unas catequesis como se le dice hoy o sea enseñanzas de cátedra Él tenía la cátedra de la enseñanza en Jerusalén, la iglesia en Jerusalén. Entonces, él escribió unas procatequesis, que era para iniciarlos en el cristianismo, los catecúmenos, pero también después, ya para avanzar a los hermanos más avanzados, escribió unas llamadas catequesis mistagógicas, o sea, la enseñanza, la cátedra acerca de los misterios de Dios. Entonces Cirilo de Jerusalén escribió ese y muchos otros libros y entre esos escribió las Catequesis Mistagógicas. Y en el libro Catequesis Mistagógicas, esto lo aprendí leyéndolo del hermano Winner Lee, y después yo mismo lo, me conseguí las catequesis y lo comprobé y lo leí lo comprobé por mí mismo allí en una de las series de las cosas que él enseña él enseña sobre las escrituras y cuál es el canon de las escrituras entonces para la época de Cibilo de Jerusalén de, que él nació en el 315 y murió como en el 390 él él En ese libro de catequesis mistagógicas, las enseñanzas avanzadas ya para la Iglesia en Jerusalén, él entró en todos los detalles del canon. Y él hizo una cosa muy interesante que hoy es muy útil y por eso se las cuento. Que él describe las escrituras de la Biblia y cuál es el canon, que era el canon que tenía la iglesia primitiva, que tenía el Señor Jesús, el siglo I, el II, el III, y ahora ya estaba en, el, en los 300, o sea, en el siglo IV, y ahí él muestra que la secto aginta, para la época de Cirilo de Jerusalén, el canon de la iglesia en Jerusalén, era el canon más o menos el que podíamos llamar el canon protestante de la Biblia. No digo solo el judío, porque el judío era solo del Antiguo Testamento, él tenía el Nuevo también. Entonces eso nos ayuda a ver que la Septuaginta tenía el mismo canon que tenemos hoy. Solo que ya muerto Cirilo de Jerusalén, le pidió, el Papa Damaso le pidió a Jerónimo que hiciera una traducción al latín, que fue la Vulgata Latina, entonces Jerónimo también fue muy sincero tradujo el canon, tal como venía de la antigüedad y a los libros que otros querían conocerlos porque existían pero eran apócrifos él los llamó apócrifos entonces en el prólogo de los libros apócrifos él los mostraba apócrifos pero él también tradujo al latín en la Vulgata Latina los apócrifos pero haciendo claramente mención de que eran apócrifos pasó el tiempo y le fueron metiendo incluso más de los apócrifos que se le metieron a la Biblia en el concilio de Trento que fue posterior a la reforma, entonces se metieron otros libros que es el canon que tienen los católicos pero también tiene otros incluso más allá porque querían tenerlos y los metieron entonces ahora la Septuaginta, este la Septuaginta con un aparato crípico, el erudito de la Septuaginta, el que se puso a hablar es este llamado Alfred Rao, que es el mayor erudito de la Septuaginta, que hizo el aparato crípico y recopiló todo, incluido los apócrifos y los no, Pues por eso les conté la historia de Cirilo de Jerusalén, para que sepan que la Septuaginta, antes de Cirilo de Jerusalén, era semejante a la Biblia de hoy. Pero que después se le añadieron apócrifos, pero con el aviso de Jerónimo de decir que eran apócrifos, que los publicaba porque se leían para conocerlo, pero no tenían el carácter canónico y así dentro de las iglesias ha habido digamos un mover fluido en cuanto al reconocimiento del canon no todos los cánones son iguales en todos los tiempos sino que ha habido un proceso entonces ya nos damos cuenta de que la Septuaginta tiene algunas ventajas que proviene de un tiempo más antiguo aunque es una traducción al griego del pre-masorético segundo que se le incluyeron apócrifos pero sabiendo que eran apócrifos y que recién fueron agregados a la Septuaginta en el siglo IV y a las Biblias Católicas en el Concilio de Trento después de Después de la Reforma, que el Concilio de Trento fue el Concilio de la Contrarreforma. Entonces, por eso los católicos incluyen unas cosas. Y también hay otros, el asunto que ya les mencioné la vez pasada, de la rama de los coptos Y otras que se puede después entrar en eso. Estoy... Trabajando en una isagogia enoquiana donde se da cuenta de todo el proceso histórico el histórico para no definir nada sino saber lo que ha acontecido y en qué estamos y cómo está el mundo y la iglesia en ese punto entonces el objetivo mío era empezar por esta parte porque hoy vamos por lo menos a ver que la Septuaginta menciona unas cosas, hace una traducción que tú te das cuenta que no la incluyeron bien en el texto de los judíos después. Además, pongan atención a otra cosa que hay que tener en cuenta. La misma Biblia nos dice, y también lo explica Josefo, que dentro de los judíos de la época del Señor Jesús había varias corrientes, la corriente mayor, que era, no la mayor, pero digamos políticamente la del sumo, del sumo sacerdocio. Una línea era los saduceos, otra los fariseos, otra los herodianos, otra los esenios, así, etc. Pero en las principales, como ustedes lo saben por la lectura del Nuevo Testamento, los saduceos solo creían en la Torá, solo incluían los cinco libros de Moisés, así llamados la ley de Génesis hasta Deuteronomio, y no creían en espíritus, no creían en ángeles. Eran medio racionalistas. Los fariseos sí creían, los saduceos no creían. Entonces ellos... Todo este asunto de apariciones, de sueños, que si un ángel le habló, que le apareció, para los saúceos eran como modernistas, que no quieren meterse con esas cosas, no, no son pentecostales. Como también hoy hay hermanos en Cristo que dicen, no, eso de es los milagros era para el tiempo pasado, pero eso ya no pasó. Eso ya pasó, ahora ya no existe. Entonces, muchas cosas que estaban en las manos de los saduceos las trataban con esa incredulidad para con los profetas para con cuestión de ángeles de espíritus y no entendían esa guerra espiritual ¿Se da cuenta? los fariseos sí por eso cuando Pablo se dio cuenta que el concilio el Sinedrio o Sanedrín tenía una parte de fariseos y otra parte de los saduceos, entonces él alzó la voz, dijo, hermanos, por la esperanza que tenemos en el Mesías que ha de venir, y tal, y él contó cómo le apareció el Señor y tal. Entonces ahí mismo se dividió el sinedrio. Los saduceos estaban contra lo que Pablo decía, y los fariseos, no, pero si, si un ángel le apareció, pues... Pues porque vamos a, a rechazarlos si hay ángeles, o sea, tanto y les podían decir la Biblia y todo, pero como los otros solo tenían la Torá, pues no les metían eso de ángeles y todo lo que, pero el Señor sí, los fariseos también. Entonces por eso, oye, hay hermanos que creen en los milagros y creen en las visiones, no todas las visiones, claro, hay que examinarlas pero sí puede haber de Dios. Entonces ya te das cuenta que algunas traducciones tenían la línea saducea y otra la línea farisea y otra la línea de los esenios. Antes de los esenios estaban los llamados hasidin o justos, de donde surgió después el libro de los jubileos y luego de entre ellos surgieron los protoesenios o los que empezaron a ser la base para existir después los esenios. Y luego, de entre los jazidín, los más estrictos, llegaron a ser esenios. Y luego, entre los esenios, el, los del Qumran, llegaron a ser los esenios más estrictos. Y de ahí fue que aparece... ...ahora la biblioteca del Qumran, ya es ...ya últimamente... ...ya se descubrió la número 12... ...la cueva número 12... ...hasta aquí había sido la 11... ...ahora ya se descubrió la 12... ...entonces... ...quién sabe si hay otras más por ahí escondidas... ...pero por lo menos ya se han descubierto doce de las cuevas, y ahí se han encontrado también manuscritos, y cuando se compara las versiones bíblicas del Qumran, están más cercanas a la Septuaginta. Inclusive cuando ves el, el diálogo que tuvo Justino Martí del siglo II, un hermano muy preparado que hizo, se encontró con un rabino que entre los judíos es famoso en, en, en, la, en, en los libros del Talmud, es la Misnah, era el rabino Tarfón, que en el griego le dicen Trifón. Entonces Justino Mártir hizo un diálogo muy, ah, con mucha altura, con mucha decencia, entre él y Trifón. Y también la versión que usaba Justino era más cercana a la Septuaginta. Entonces, les cuento todo esto, porque cuando leemos algunas cosas, algunas traducciones son las modernistas de los saduceos. Y entonces, alguna palabra que en el original, y por eso traje el lexicón, hay varios, pero a llenar esto del lexicones, me traje uno para por lo menos con uno mostrar algo, ahí se da cuenta que a veces al leer un texto en la Septuaginta, el texto dice más de lo que se entiende solo en el más en el masorético, y como eran personas algunas que no creían, digamos, en ángeles, en eso. Entonces, ciertas palabras las interpretan como animales. Ah, este es un animal, este es un animal. Pero se olvidan que antes de Dios hacer a los animales ya existían criaturas celestiales que tenían rostro de león o de águila o de becerro o del propio querubín entonces eso existía no fue Que alguien se inventó los querubines copiándose los leones y las águilas y los becerros no, no, no, no, no, fue al revés como Dios hizo al hombre a la imagen de él, hizo animales a la imagen de ciertos seres celestiales la Biblia habla de familias habla de varias familias en los cielos y en la tierra está en Efesios esa palabra de, de familias entonces por ejemplo para que ustedes vean eso vamos a ya que estamos aquí en cerca de Ezequiel estamos en Daniel si tú lees el capítulo 1 y el capítulo 10 de Ezequiel en el 1 y en el 10 ahí ves como Ezequiel describe querubines dice si yo vi que eran querubines Y también Isaías describe serafines, cuando vio el Señor rodeado de serafines. Y también aparecen en el Apocalipsis. Pero ya desde Génesis había querubines. Ya desde Génesis. Y en el libro de Job, usted ve que los ángeles se regocijaban cuando el Señor estaba formando la tierra. O sea, antes de poner los animales... ...estaba haciendo la tierra... ...y los ángeles que le acompañaban... ...se regocijaban... ...o sea que... ...estos ángeles son anteriores a la tierra... ...y estos querubines, serafines... ...que tenían... ...formas de animales... ...pero también de ángeles... ...y también forma de hombre... ...porque algunos tenían cara de hombre... ...pero luego entonces Dios creó en la tierra una variedad de familias de especies de animales pero tenían algún rasgo de los que dios había creado antes de la caída en cambio los animales aquí fueron creados después de la caída de los ángeles porque hubo caída de lucifer y la tercera parte le siguió a él y dos tercios se quedaron con el señor Así que después hubo una mezcolanza con este asunto de los nefilín y aparecieron criaturas híbridas que hemos, lo que hemos estado y resulta que la Biblia en la Septuaginta que tradujo del premasorético, menciona de esas clases de criaturas híbridas de manera clara. ...pero que en la traducción... ...masorética... ...un poco... ...más racionalizado... ...se habló... ...por ejemplo... ...en la Septuaginta... ...dice... ...sirena... ...y en el masorético... ...dice lechuza... ...una gran diferencia... ...entre una sirena... ...y una lechuza... ...se da cuenta en la septuaginta dice centauro y en, la, y en la otra dice chacal muy diferente un chacal o una hiena a un centauro y también en la septuaginta menciona las sirenas masculinas que se llaman tritones o el tritón es el masculino de sirena y Sirena es el femenino, y aparece Centauro, y aparecen demonios, demonios, así llamados, demonios que toman la forma de machos cabríos, o sea, los sátiros o los faunos, o sea, criaturas que, que las hemos visto mencionadas en la mitología, pero que no son imaginación de la gente, son encuentro de los paganos con las variedades de demonios que han existido o sea, son seres demoníacos que existen y que se les han aparecido a los hombres y los han esclavizado y les han hecho cosas ...y que el Señor los ha vencido... ...y le dio autoridad a la Iglesia... ...pero que ellos son parte del ejército contrario... ...en la guerra que tenemos... ...por eso es ese librito... ...Edificación y Guerra... ...para entender que estamos en una guerra... ...que no es contra carne ni sangre solamente... ...sino contra criaturas, huestes espirituales de maldad que han existido y que han hecho cantidad de maldades y que ahora están volviendo otra vez a aparecerse y que muchos van a salir del tártaro. Y ya están saliendo y apareciendo muchas cosas. El asunto de la sirena, no sé si ustedes vieron que en estos huracanes que hubo en estos días aparecieron sirenas y conozco muchos casos... pero el que más me importa... es el caso en que el Señor Jesús... le apareció a uno de sus... siervos... siervas... y lo llevó a conocer ese mundo submarino... y a explicárselo... eso... lo hace pensar a uno... por eso le dije no coman crudo pero examinen las cosas. Entonces, lo que quiero es mostrarles eso en la Biblia, puesto que hemos estado estudiando a los Nefilín, que son ángeles caídos, y que han tenido mezcla con seres humanos, y que también vienen de una situación caída hace mucho tiempo antes de los hombres. Ustedes recuerdan a nuestro hermano, el ver en ese librito de visiones que publicamos que el Señor lo llevó al cielo, al infierno y le mostró muchos lugares y veía a los demonios como una mezcla de criaturas. Parecían humanos pero tenían cara de murciélago, otros de otras cosas. Una mezcla eran los demonios. Y yo les voy a contar algo que me pasó a mí. Cuando yo era joven, estaba empezando a conocer al Señor y estaba en mis primeros años de la vida cristiana yo vivía un tiempo en Salta, Argentina donde era nuevo entonces yo vivía a una cuadra de la circunvalación y detrás de la circunvalación había un monte porque ese era la, el límite pues, de la ciudad y había un monte yo me iba al monte a orar Y una vez estando orando en el monte, me vino un sueño, pero era un sueño que no me quería dejar orar. De manera que me venció el sueño y cuando cerré los ojos, ahí mismo el Señor me dejó ver aquí al frente mío el demonio que me hacía dormir. Yo lo vi a él flotando como si fuera un manto negro, pero le vi sus manos con que me hacía pases mágicos. Si esta era mi cabeza, entonces él me hacía así, volando. Y le vi la cara y sus manos así, como hipnotizándome, haciéndome pases mágicos para que me durmiera y no pudiera orar. Bueno, eso fue cuando yo tenía 20 años, ahora tengo 66 Pues resulta que... Yo conozco a nuestro hermano que ustedes conocen... También a Gabrielito... Desde que él tenía cinco años... yo he visto el proceso que Dios le ha dado... Y cómo le ha ido... Eh, preparando... Y lo ha ido entrenando y formando... Y una vez él sin saber nada de lo que yo había visto... También de muchacho... Cuando tenía yo la edad de él... Entonces... Yo le pedí que escribiera lo que él experimentaba y que lo dibujara, si podía dibujarlo y como Dios le dio el don de, de ver el mundo espiritual. A veces ve al Señor mismo, ve ángeles de Dios y, y ha visto también demonios y criaturas de ese mundo de distintas clases o familias, como dice la Escritura y entonces él las iba pintando y iba escribiendo y yo tengo sus escritos y sus dibujos y él veía distintos de los encapuchados y todo y de otros y una vez me decía mire estos espíritus son los que son así de esto, hacen esto y aquello y de pronto pasó una página y me mostró uno parece que era él como si hubiera sido el mismo que me hacía dormir de muchacho no tenía ninguna diferencia lo había pintado como yo lo había visto pero él no me dijo que lo había visto el mío él me dijo y estos estos son los que hacen dormir a la gente hacen dormir a los hermanos en las reuniones y todo me mostró el dibujo igualito al demonio que yo vi allá en Argentina en Salta pues yo me di cuenta que él no se estaba inventando las cosas sino que él en verdad los estaba viendo. O sea, existe un mundo espiritual que existe y que uno, por la gracia de Dios, no los ve, sino de vez en cuando. Y otros los ven más porque se fueron llamados con ese don. Entonces, muchas personas están siendo atacadas por esas clases de espíritus y es mejor conocer esto y saberlo y no ignorarlo y si la aceptoaginta los menciona ¿qué vamos a hacer? no es culpa tuya culpa tuya es lo que tú hagas con eso así que yo quiero mostrarles lo que dice la aceptoaginta entonces ¿ustedes me toleran unos versículos? Ya son las nueve, pero... Entonces, esta es la Septuaginta que incluye los apócrifos. Pero voy a leer algunos de los versículos donde son mencionados en el griego. Que era la versión que usaban los apóstoles. Y no voy a leer nada de los apócrifos. Hay pasajes en Isaías en Jeremías pero ese Jeremías se me embolató creo que anoté mal el número sé que existe lo busqué, lo busqué, lo busqué y está recortado entonces erré al tomar nota también en Miqueas entonces yo quiero que los que quieran verlo con sus ojos en la septuaginta vengan a verlo y ya lo vi vengan a verlo entonces voy a ir y ya tengo marcado aquí voy a ir a algunos pasajes en Isaías o sea en los profetas porque no creían los saduceos. entonces se los voy a leer vamos al capítulo 13 capítulo 13 de la Septuaginta ¿quiénes quieren verlo? levanten la mano bueno prepárense hagan la filita aquí para que ganemos tiempo los que quieran verlo y que puedan mirarlo en el, en el griego entonces tú quieres sí. puedes ponerte en pie y hagan la filita y van saliendo para que ir por detrás <risa> entonces en el capítulo 13 21. versos 21 y 22 ustedes van a ver aquí la palabra que dice tería de donde viene, por ejemplo, Megaterio y esos animales antiguos, como como si fueran reptilianos, pero súper reptilianos, de esos grandotes. Megaterio. ¿Se da cuenta? Miren aquí en el 22 la palabra sirena. Miren la acá. Aquí está subrayada, ¿la ¿ven? Miren ustedes, está subrayada. Sirene, en español sirena, ¿lo ven? ¿Sí lo ven si lo ven no le llamo a lechuza pero, pero aquí le dice sirena sí entonces ahora miren este otro aquí frente a sirena dice demonio miren daimona ¿Sí? demonio miren este otro acá Ono, que, que ojo, oh, no con esta tilde aquí al revés, ese, ese, la raíz es llena, pero desde la K es kentauroi, o sea, llena centauro. Ah, Mírelo, ono kentauroi. Uh -huh. ¿Ve? Uh -huh. Si ¿Sí lo ve, de aquí aparece equino. ¿Se da cuenta? Uh -huh. ¿Ve? Entonces, ese es el capítulo, ¿tú, tú lo viste? Ven, míralo. Ven Los que quieran ver también, por favor, pueden venir. Mira. Peria, pedía de donde viene Mega Pelia. ¿no? Esta otra sirena, míralo. Mira. mira este otro, dice, el demonio de bono. Equino. Y este ono quentado. O sea, uno sentado. Ese era solo el capítulo 13. <risa> Tú dices, aquí lo ves. ¿Quién más va a venir? ¿Alguno? Vengan, nosotros sé, los que quieran verlo, vengan. ¿Quieren venir? ¿Quieren? Ven, hermano. Hermanas, por favor. Porque mientras más testigos haya, ven que no, nos le estamos inventando. Aquí está en griego, pero Algo en griego es parecido. Teria de ¿No? Luego este acá, sirena. Si ¿Sí lo ves? Y acá, demonio. Ono centauro. Equino. Se ¿Sí lo ven. Mierdo. Skintauro, yes o no centauro. Sireno. Demonio. Equino. Isaías 13 Isaías 13, 21 y 22 porque la tendencia modernista de los alceos los vuelve animales pero el premaso fue traducido así y esta era la Biblia que sabe el Señor Jesús que decía que no puede ser ni una jota ni una tilde, claro. puede ser entonces hermana, ya vio para que ven, ven toñito, acércate que que Gina iba a venir? ¿O ya vino? ¿Ya vio? ¿Ustedes quieren ver? Sí. sí, vengan hermanos, vengan, aquí yo les muestro. Lo vieron después, pero les estoy mostrando solo aquí estos dos versículos del 13 de Isaías, de Isaías. El 13 21 y el 21 empieza desde acá. Entonces aquí dice, te de, de bestia o sea negaterio", todo eso, ¿no? Luego aquí viene, ¿no?, y viene hablando acá, y habla de allí sirena, llena. mira, mira cómo mira, sirena, si ¿Sí lo ves?, y acá demono, si ¿Sí lo ves?, acá ono, que, que esa raíz ono, ahí, quiere decir llena, pero es llena centauro, centauro, ¿ves?, centauro, ¿ves?, ¿Ves? Sí. Y aquí, equino. Sí, en la textual, ahí, ahí hace una textual, hace una mención, dice que eran demonios personificados mitad hombre, mitad macho. Cabrón. Sí, los sátiros. Sí. Que, que Los sátiros están en otro lado. Sí, sí. Ese es el 13, 21 y 22. Sí, sí. De la Septuaginta. Ahora vamos a, a otro, vamos al 34. Sí, sí ahí le, le llama cabras salvajes, pero son demonios que toman forma de cabra. O sea que son los sátiros, los sátiros. ¿Sí? Que aquí mismo hay, hay, gente aquí en Bogotá que ha tenido experiencias, chicas que se van a, a discotecas a bailar con cualquiera y de pronto se dan cuenta que están bailando con un sátiro con pies de macho cabrío ha sucedido aquí en Bogotá eso se llaman sátiros o faunos en este verso encontré estos pero vamos a buscar los, los sátiros y vamos a verlo aquí en el lexicón y la traducción ¿Eh? pero entonces vamos a otro pasaje que está también en Isaías, pero el capítulo 34. Isaías 34 viene desde el verso 11. Miren acá, hasta el verso 14. Del 11 al 14 hay una serie de personajes. Allí es donde aparece Lilith, ese espíritu femenino, Sucubo, Aparece en Isaías, inclusive en el hebreo. Sí. Ahorita les muestro, pero entonces acá, vengan, miran acá, sí. los que aparecen aquí, entre esos que ahí por los saduceos son como si fueran solo animales. Sí. Miren acá, este es el capítulo 34 del verso 11. Miren otra vez aquí. Ono sí. quentaurai, o sea, llena sí. ¿Ve? Luego aquí, arconte, los arcontes de los gnósticos, que es una palabra que se llama principal. Arco de arque es princip el principio. En arque, o sea, en el principio era el logos. Y entonces de arque es la raíz de del principio y de los príncipes y principales o principados que en el griego se llama arconte, como le llaman los gnósticos a esas criaturas intermediarias uh -huh. y aquí aparecen, mírenlo arcontes y mire lo que aparece este, este arconte aquí, este dice mefistenes este dice sirena sí, sí, otra vez, otra vez. Y aquí viene aquí, este es Tritón, que es el masculino de la sirena. Ay, masculino. Son los hombres peces como la sirena, las mujeres peces. No, entonces aquí dice tritón, y aquí dice sirena, y aquí dice demonio o centauro. Demonio centauro, ¿Sí? Y luego aquí dice, dice también, en otros dice, otro, otros nombres, como uh -huh. dragón también aparece. Entonces, vamos a ver el 40, en el capítulo 40 de Isaías. No 43, vamos a ver, es en el 43. Uh -huh. Isaías 43, versículo 20. Mire lo que dice aquí otra vez. Teria de Megaterio y sirenas. Otra vez, Sirena. Mira, otra vez en el 4320. ¿Se da cuenta? Uh -huh. Ahora vamos a, a Miqueas. Entonces existe un mundo espiritual muy variado uh -huh. y hay los fieles a Dios y los infieles. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra esa clase de espíritus híbridos y otros que no son híbridos, pero que se revelaron y lógico que cambiaron ¿no? se pusieron malos y también se degeneraron ¿Eh? quien quiera venir aquí a ver el número 8 el verso 8 de, del 1 quien quiere venir Para que sirvan de testigos por lo menos dos o cuatro los que quieran. Micaías capítulo 1, verso 8, vea, aquí, aquí dice dragón, ¿viste? Dragón y aquí dice sirena. Sirena y dragón. dragón dragón y sirena. ¿Sí lo oyes? Miren la sirena y dragones, Tra pero habla de dragones dragones está la traducción española de la secta gente y de la dragones y sirenas bueno, sí. ¿Sí? bueno aquí sí, aquí sí lo dice en español dragones y sirenas llanto como hijas de sirenas Sí, porque aquí en la en la de es chacales y tejidos como la de estrés. Y, sí, entonces, una diferencia muy grande. Bueno, por lo menos saben que se quejaba, ¿no? Ante el cántico de la sirena. Sí. sí. sí. sí. sí en varios lugares. ¿Y sirenas? No aparece, pero dice aquí, dragones aparecen en varios lugares en esta versión que ella tiene acá no solo en este entonces hermanos, ahora vamos a ver otra palabra que es una palabra que que es en hebreo este es el lexicón hebreo y aquí está también en hebreo aquí está en griego, aquí está en hebreo y aquí está el lexicón hebreo inglés que es la palabra Sahirín, de donde se traduce demonios pero aquí vas a ver cómo explica esa palabra entonces vamos allí a, a Isaías porque aquí tú puedes ir directo y te lo dice vamos a ver Isaías 34 como lo dice en hebreo la palabra Sahirín, que aparece en muchos versos y esto es importante para poder entender si los demonios y los ángeles caídos son las mismas cosas son diferentes tienes que ir al original entonces tú te das cuenta que aquí miren, miren eh, eh, Isaías capítulo 34 donde habíamos estado en la sexta vamos a ver en el lexicón griego la palabra Zahirín entonces míren, mírenlo acá si quieren venir vean entonces dice así ahí dice Sahir, sahir en singular y Sahirin en plural entonces quiere decir Sátiro demonio con forma de macho cabrillo Está traducido de sahir, y el plural sahirín, sátiro, demonio con forma de macho cabrío. Entonces ahí le traducen cabro montés, pero es un demonio ahí por ejemplo en la, en la revista la revista de Economist de hace unos meses aparecía en la tapa que ellos le ponen porque es de, de los Rothschild y de los Illuminati ellos le ponen muchos símbolos de cosas Illuminati y entonces estaban los personajes del mundo Illuminati aparecía el Papa con el otro y, y las caras famosas de ellos y abajo el que estaba siguiendo como decir el, el programa que estaba sentado frente a un televisor era el actual presidente de colombia y tenía al lado de él un sátiro o sea un demonio como el que le dictaba el programa y aquí escondido mirándolo a él escondidito detrás de todos estaba Germán Van Rompuy pero lo que me llamó la atención es que el único que tenía ese ...ese sátiro ahí... ...ese demonio, sí... ...el macho cabrío, sí... ...era el presidente... ...de Colombia... ...actual... ...qué cosa... ...y entonces aquí... ...ustedes lo ven, ¿no?... ...sátiro... ...y luego... ...hashirín... ...que es una bestia salvaje... ...sátiro... ...demonio con forma de macho cabrío... ...un sátiro... ...que se le llama también un fauno entonces ahí vemos la palabra demonio muchas veces dejé abierto este aquí para ver todas las veces que aparece la palabra demonio en la, eh, perdón, en, en la concordancia -valera extensiva no la breve y ahí tú buscas todos los versículos y ves qué relación tienen demonios con ángeles caídos, con híbridos porque Sátibros son híbridos. Cuando una persona siente mucho miedo, eso es un espíritu Sí, eh, eh, los, los espíritus siempre quieren provocar miedo y asustarnos. Y por eso el Señor nos dice, no temáis, resistid al diablo y huirá de vosotros. Os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará. ¿Ven? entonces hay que confiar si estamos en la gracia del Señor que el Señor nos dijo os doy potestad el que cree en mi nombre echará fuera demonios resistir al diablo y huirá de vosotros entonces hay que atarlos resistirlos y ordenarles irse creyendo en el Señor confiando en él. no hace falta que estés 30 veces una o dos veces que lo reprendas confiando en el Señor no eres tú No es tu fuerza, es el Señor. Confías en Él. El Señor, estamos en esa guerra y Dios nos muestra lo que hay por ahí, porque es que están empezando a salir del closet. ¿Eh? Y cuando sea la quinta trompeta van a salir cantidad. Entonces vamos a terminar con ese. Amén. Vamos a terminar la lectura con ese. Vamos allí a Apocalipsis. Apocalipsis vamos a la quinta trompeta mire que esto no es para asustarse Dios simplemente nos muestra para que lo sepamos pero también nos muestra lo que Él es y ellos están sujetos a Él ellos no pueden hacer lo que quieran a veces aparecen como si fueran extraterrestres después de hablar de Buda de Mahoma, de todo, ahí se queda pero menciona el nombre del Señor Jesús y los expulsa como demonios. Entonces ahí, en el capítulo 9 de Apocalipsis, desde el verso 1, para que vean lo híbrido de estas criaturas, la mezcla. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra cuando Jesús mandó a los discípulos que, y, y los demonios se le sujetaban y Jesús decía sí, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo y dice y se le dio porque él no la tiene el que la tiene es el Señor pero le permitió al diablo abrir la llave del pozo del abismo que ese es un sinónimo de tártaro los ángeles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 ...se les dio poder... ...como tienen poder... ...los escorpiones... ...o alacranes de la tierra... ...la palabra es acraba, ...de donde viene alacrán... ...y es de escorpio también... ...la serpiente... ...y se les mandó... ...note la orden que ellos tienen... ...y ellos tienen que obedecer a Dios... ...y eso tenemos que saberlo... ...para confiar... ...ellos no tienen derecho...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 hay que todos los hijos lo tenemos, pero hay que andar en el Espíritu para no dar lugar al diablo ni a la carne, ni al alma, sino negarnos a nosotros mismos. Y les fue dado, note, si Dios no le da ese permiso, ellos no pueden hacerlo. No, no que los matasen, que Dios no quiere que los maten, si Dios permite que sean molestados por estas criaturas, es justamente para que invoquen al Señor y se salven, porque solo invocándolo y recibiéndolo es que ellos son libres y cualquiera es libre invocando al Señor, cualquiera que invocar el nombre del Señor, y en su nombre resiste, en su nombre ata, en su nombre expulsa ellos no pueden tocarlo pero dice acá se les mandó que no dañasen a la hierba, o sea, y luego en el 5. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando llegue al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte por ese tormento de espíritus, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, se si querrán hasta suicidar. Pero la muerte y vida de ellos, hermano, eso es pura gracia de Dios, porque si esa gente se mata, ya entra en algo peor y de ahí no sale. Pero si Dios le hace huir a la muerte, es para que ellos sepan que Dios está buscando salvarlos, porque si por las buenas no entendemos, cuando estamos en una difícil nos toca invocar a Dios. Esa es bondad de Dios. Exacto, y le tomaron espíritu, es lógico. Y entonces sigue diciendo allí, y el aspecto de las langostas, note, era semejante a caballos, que langostas tan grandes, <risa> semejante a caballos, preparados para la guerra, en las cabezas tenían como coronas de oro,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 Apolión es destructor y Abadón esos son los nombres de esos espíritus allá, ese era el rey de ellos un espíritu jefe que estaban allá presos no todos están presos sino aquellos primeros los que hicieron cosas pero ahora cuando caiga Satanás se les permite a esos salir a atormentar porque estos eran los demonios que, los ángel, que eran ángeles caídos que los impíos tenían por dioses como dice Pablo los que los gentiles tienen por dioses son demonios y son estas criaturas que la gente las tiene como si fuera mitología pero son espíritus la gente se pone en eso y se pone a exponerse a ese, a seguir la corriente, ellos se acercan, a ellos les interesa que se hable de ellos. Aquí hablo de ellos no para que ellos sean exaltados, sino para que sepamos quiénes son y para que el muro nos esté guardando y estemos como iglesia, porque el muro es de la casa, tenemos que estar en la casa de Dios, juntos en oración creyendo la palabra que Él nos dio autoridad sobre todo poder del maligno que lo resistamos y tienen que oír pero en el nombre del Señor que invoquemos nosotros el nombre del Señor y los expulsemos a ellos en el nombre del Señor los atamos, los resistimos los expulsamos en el nombre del Señor pero habiendo nosotros primero invocado al Señor y luego en su nombre haciendo lo que Él dijo que hagamos y hay que creer y no temer porque cuando temes se te agrandan el Señor dice no temáis ellos no tienen derecho porque la sangre nos compró si hemos confesado nuestros pecados nos humillamos al Señor la sangre nos cubre, ellos no tienen derecho y más esto hay que saberlo, aunque no los veas, tienes que creerlo más son los ángeles cieles que están con nosotros más son los que están con nosotros que los que están con ellos por cada uno de ellos hay dos del Señor que están con nosotros, por cada uno el doble está con nosotros entonces hay que creerlos es mahanaín el otro campamento que nos acompaña los ángeles nos defienden no puedes tocarlos ellos son del señor por eso no debemos darle lugar al diablo porque eso es permitirles si tenemos alguna simpatía con ellos si les seguimos la corriente entre ellos entran porque entre el señor deja porque él nos hizo libres Si no le cerramos la puerta, entonces, ¿qué dice la Escritura? Dice así, se lo voy a leer, creo que algunos lo conocen, pero si otros no, es bueno leerlo. Vamos a porque habla de la novia, allí en Cantar de los Cantares. Vamos al final de Cantar de los Cantares, después de Eclesiastes, para entender esto. Dice así, Capítulo 8, desde el verso 8. Tenemos una pequeña hermana, o sea, es una hermana nueva, ¿no?, que no tiene pechos, todavía no evita. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablar, empezar a, a crecer?, si ella es muro si es muro edificaremos sobre él un palacio de plata si fuere puerta que entran y salen ¿no? la guarneceremos con tablas de cedro la cruz yo soy muro y mis pechos como torres desde que fue en sus ojos, como la que haya paz. ¿Es la diferencia entre ser muro y ser puerta? Si es muro, se puede edificar un castillo de plata, pero si es puerta, hay que guarnecerla, porque le está abriendo puertas a quien. Por eso lo primero que se menciona en la casa de Dios en, en Ezequiel es el muro y después la puerta. Salomón tuvo una viña en Baal Amón, Baal Amón, multitud de Baal, porque el Señor donde puso su casa, aquí en medio de la guerra, la cual la viña entregó a guardas, a varios guardas no cada uno solito todos juntos cada uno de los cuales debía traer mil monedas de plata por su fruto mi viña que es mía está delante de mí note cómo maduró y al final del cantar al principio dice mi viña me pusieron a guardar las viñas y la mía no la guardé pero ahora cuando maduró mi viña está delante de mí. Las mil serán tuyas, oh Salomón, el hijo de David, y doscientas para los que guardan los frutos. Oh tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz. Hánmel oír, yo también quiero oírte, Señor. ¿no? Apresúrate, amado mío, Maranata. Sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Entonces, aquí nos habla del muro y nos habla de la puerta. O sea que hay que guardarse detrás del muro. ¿Y quién es el muro? El Señor mismo. Él nos esconde y Él nos guarda, pero tenemos que estar en el Espíritu, invocar al Señor de corazón pedirle que nos guarde, que nos ayude, que nos cobre, que nos cubra, que nos esconda con Cristo en Dios. Eso es cuestión de fe. No no es cuestión de de otra cosa, sino creerle al Señor, ahí estás seguro. Acuérdate que cuando vengan los ataques de afuera, que están en el aire, ellos vienen de afuera para adentro dentro el mayor es el que está en vosotros el que el que está en el mundo el que está en ti y tú en él está sobre todo poder entonces acuérdate que tú estás unido con un café con leche, con el Espíritu de Cristo y que él está sobre todo otro poder y tú dices Señor que no temamos nosotros que teman ellos de ti porque tú estás en nosotros ¿También? nunca en una actitud de, de pretensión, nunca con orgullo, con soberbia, pero sí creyendo. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonio. Echarla fuera tú, creyendo en él. Porque tú le puedes pedir, Señor, ayúdame y defiéndeme. Y él dice, sí, claro. Como le dijo a Moisés? Moisés le dijo, Señor y ahora qué voy a hacer estoy entre el spa y la pareja, entre el desierto y el mar rojo y le dice ¿y por qué clamas a mí alza tu mano alza tu vara y abre el mar nosotros le pedimos a él pero él nos dijo os doy potestad así que átenlos Atenlos. lo que atéis en la tierra será atado en el cielo lo atamos satanás en el nombre del señor jesús lo resistimos es como un gato negro que no se quiere bajar está durmiendo en tu vientre tienes que sacarlo hasta que se vaya en el nombre del Señor no tienes que dejar que juegue contigo que se suba, que haga lo que quiera resistirlo Señor hazme respetar de estos malignos porque ellos son muy poderosos pero el Señor es más Él es el único todopoderoso Entonces Él no, él mora en nosotros y estamos unidos al que está en el trono. Somos un espíritu, un café con leche con Él. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Es permanecer en la victoria de Él, confiando en Él y resistir. Porque cuando tú te empiezas a exaltar ellos se burlan. Y si tú te empiezas a asustar también. Dice, ah no este ya el, el enemigo siempre viene a causar temores esa es la carta de presentación de él pero ya el señor nos va ayudando a, a resistirlo como decía Josué jóvenes no se asusten venga aquí está este gigante póngale el pie en el cuello y los jóvenes no querían ni mirar ponle el pie en el cuello así ¡pum! al gigante y ahí le iba quitando el temor el señor dijo no temáis mayor es el que está con nosotros y más son los que están con nosotros que los que están con ellos era la fe liceo. el Eliseo no veía pero sabía que ahí estaban pero el otro tampoco veía ay ahí están los sibios tranquilo jesse más son los que están con nosotros que los que están con ellos Él lo creían que no lo veía por eso el Señor Jesús dijo esa frase porque me diste Tomás creíste más bien aventurados los que no vieron pero creyeron entonces Dios nos entrena a creer que Él está en nosotros, que sus ángeles están con nosotros, que no somos olvidados de ellos, no estamos actuando en justicia propia ni en presunción, pero cuando el Señor pone algo que nos toca enfrentarlo, pues nos tocó enfrentarlo y estamos siendo entrenados para enfrentar. Entonces, sí estaban acariciando, el, eran animales muy raros. Sí, pur, pero muy raros. a veces puede ser o sea, eso. A veces uno mismo está permitiendo que el enemigo venga y nos ponga cosas. Y entonces el Señor respeta eso porque nos hizo libres y Él nos va a juzgar. Pero Él dice, eh, la prueba es para que nos pronunciemos por el Señor. Podemos estar en una tentación. Pero invocamos al Señor, Señor, sé se tu espíritu, sea conmigo. Como decía Pablo a Timoteo, el Señor Jesucristo sea con tu espíritu. Y Él está ya en nuestro espíritu. Y hay que invocarlo, llamarlo y decir, Señor, no quiero enfrentar esto solo contigo. Pero si estamos entre hermanos orándonos por otros, mejor entonces solamente el Señor sabe cuándo permite porque el diablo no puede atacarle sin pedirle permiso si a veces Dios da permiso es para entrenarnos porque nos vio que estamos abriendo puertas que no debiéramos abrir estamos simpatizando con lo que Él aborrece entonces ahí es que nosotros abrimos puertas entonces hay que invocar al Señor pedirle perdón creer en su perdón, atarlos en el nombre del Señor, resistirlo, no queremos saber nada con ustedes, no somos de ustedes, somos del Señor Jesús, y en su nombre, echarlos fuera, en mi nombre, echarán fuera demonios, Entonces, esos demonios pueden a veces, ser de esos híbridos así, que toman formas de de sátiros, de faunos, de hadas, de sirenas, de lo que sea. ¿Sabe que, que estaba bañándose Gabrielito? Le pasó ya dos veces. Estaba bañándose en el mar y le llegó una sirena a mirarlo. Pero él sabía de, de quién era, con quién estaba, de dónde venía. Y la expulsó en el nombre del Señor Jesús. Y sal, disparada. Los mismos vinieron al cuarto del cuatro disque extraterrestres con sus ojos así, esos famosos ET, que son demonios también híbridos algunos, otros demonios y lo querían sacar por la ventana de su cuarto en un tercer piso lo reprendió, lo resistió y lo reprendió en el nombre del Señor Jesús salieron disparados Entonces el Señor dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra esos arcontes que llama, y que esa es la palabra en el griego, arcontes, o sea, principados, pero también hay gobernadores y huestes y duendecitos y todas esas cosas, existen, que no son mitología son demonios que existen en esas culturas y ellos no mueren como mueren los griegos mueren los medios, pero los mismos espíritus quieren meterse en otras culturas en nuestra casa a veces les abrimos fuerte con la televisión con revistas, con cosas inmundas que no le ponemos el muro el muro tiene que estar aquí en el corazón no tenemos que tener el corazón en nada que no sea el Señor Bueno, paremos acá, hermanos. Vamos a orar. Amén. Uy, vamos a orar.